día, Pablo. Buen día, Lautaro. Y buen día a los oyentes de la radio. Bueno, eh, José, a ver... ¿Cómo andan? Bien, bien. Eh, José, contanos, a ver, eh, ya arrancó la campaña, ¿qué características tiene? Porque vi ahí que se coloca en farmacias, han hecho convenios ustedes. Eh, a ver... Sí, sí. este Nosotros ya hace varios años la, la obra social este, tiene un acuerdo, digamos, con el colegio farmacéutico, donde... Eh, armamos toda la campaña de vacunación a través de, de todas las redes de farmacias que se adhieren a esa campaña de vacunación uh -huh. eh, y en concordancia lógicamente y, y en, en acuerdo con el Ministerio de Salud de la provincia esto también es una forma un poco de complementar la vacunación que se hace del sistema público con lo que nosotros este, realizamos a través de, de las farmacias adheridas este, para los afiliados puntualmente de la obra social siempre. Uh -huh. Eh, la campaña, sí, como bien vos mencionaste, arrancó el día miércoles 22 día de ayer. Eh, las características, digamos, eh, la población objeto, digamos, de, de la vacunación, es la misma que se ha venido haciendo hasta ahora, es eh, todas las personas adultas de 65 años o más este y directamente coordinan en la farmacia más cercana este que esté adherida como para presentarse con el DNI o con el carnet de siempre y no necesita ninguna otra este, indicación para vacunarse y la población que va entre los dos años y los 64 años en ese caso sí necesita una indicación porque quienes se vacunan son aquellas personas que padezcan algún tipo de riesgo mm. y que el médico le indique o que o que crea conveniente la vacuna antigripal, básicamente. Claro. ¿Y esto es gratuito? Eso es totalmente gratuito, gratuito. Sí. Eh, Y, bueno el afiliado lo único que tiene que hacer es coordinar con reitero con la farmacia más cercana donde donde puedo realizarlo está en toda la provincia porque farmacias adheridas hay en, en todas las localidades de toda la provincia con lo cual tiene acceso en cualquier localidad mm. eh, y bueno siempre incentivamos a que la vacuna las vacunas son útiles digamos y para tratamos de fomentar la vacunación, como lo hemos hecho con, con cualquier vacunación, con la vacuna antigripal también hacemos lo mismo. Claro. Eh, ¿Cómo ha venido eh, siendo eh, la campaña? Bueno, venimos de la pandemia también y que se habló mucho de vacunación, sobre todo contra COVID. Eh, ¿Este año esperan que se sume más gente o cómo funcionó el año pasado? ¿Tenés alguna cifra, sí, algún número? Sí, ya lo vimos. El año pasado nosotros post-pandemia ya vimos que nosotros veníamos con un volumen más o menos de entre 8.500 y 9.000 afiliados vacunados por año y, y post-pandemia ya estamos en el orden de los 11.500, casi 12.000 afiliados por año. Mm. Es decir que, que se ha tomado un poco más de de conciencia en la importancia de la vacuna antigripal, digamos que lógicamente que, que para determinada edad, este, justamente por eso se prioriza que los mayores de 65 años, de 65 mayores de 65, se vacunen sin ningún tipo de indicación, porque porque bueno, este en, en esta época del año que se nos viene, la, la vacuna tiene un efecto que, que es positivo, digamos, y bueno, lo que hay que hacer es tratar de fomentarla. Bien. Eh, José, ¿cómo consiguen las vacunas ustedes? Eh, ¿Tienen acuerdo con salud con salud pública? No, nosotros ¿No? en ese caso la, la compra, la obra social, la inversión la realiza directamente la, la obra social, ah, porque mirá. a veces las partidas que llegan para salud pública son, son por ahí son limitadas, entonces justamente lo que hemos hecho eh, en todos estos últimos años es tratar de que salud pública pueda destinar esas vacunas que vienen para salud pública para aquel que no tiene cobertura, o incluyo aquel segmento, hay un segmento ahí que es para todos los todo el personal de, de salud, propiamente de salud, o el personal de seguridad, o las embarazadas, o los menores de entre 6 meses y 24 meses, todo ese grupo se debe vacunar en el, en el sistema público de salud, porque es una forma de seguimiento epidemiológico que lleva adelante este, el Ministerio de Salud, Eh, con lo cual eh, nosotros las adquirimos en forma particular y las distribuimos a través del, del colegio farmacéutico en algunas farmacias, incluso que no son del propio colegio, que son por fuera del colegio, que también se adhieren, eh, y las aplicamos, este, lógicamente, con los profesionales farmacéuticos que hay en cada una de las farmacias. Bien, Bien José, entonces ya está disponible eh, desde ayer. Y Eso ya está disponible desde ayer uh -huh. en, en toda la provincia y, y bueno, nada, este, siempre incentivamos a que la, a que la gente se acerque y se, y se aplique la vacuna. Bien, Mire, José, queríamos tener eh, esta información acá en Kermés. No sé si quedó algo, si no, gracias, como siempre. No, por ahí eh, mencionar que cualquier duda si con respecto a cuáles son las farmacias adheridas, eso está dentro de la página web de, de, del centro, del instituto, uh -huh. ahí pueden ingresar y buscar este cuáles son las farmacias adheridas, pero hay más de 160 farmacias adheridas, con lo cual hay una buena, buena oferta para para poder acercarse y, y tener acceso a la vacuna en forma totalmente gratuita. Bien, eh acá me llega una consulta, eh, justo que estaba despidiendo, pero me llega una consulta. Eh, el tema de la receta um, electrónica, eh siempre continúa eh, aceptándola. La la foto digo por WhatsApp. Eh so, solamente en algunos casos eh excepcionales cuando la la consulta es eh virtual, digamos. Hay algunos casos donde todavía nosotros preservamos por parte de algunos profesionales consultas virtual, virtuales o atenciones virtuales en ese caso Este, tenemos un acuerdo con las farmacias para que sigan aceptando esa receta puntualmente. Ah, bien. Si no, ya... Eh, ese... Si no, el resto ya está circulando el papel, que ah. ya venía circulando, digamos sí. pero, pero en el resto de los casos ya está está circulando el papel. Ah, bien. Entonces, la aclaración. Casos específicos únicamente... Son los casos específicos sí, donde sí. las consultas son son virtuales. Claro. Qué bueno que eso lo, lo, lo acuerda con el, con el farmacéutico. Por ahí puede quedar algún caso particular que todavía lo estén... Este, tal vez manejando por foto porque es un paciente del interior y tal vez bueno no le ha podido llegar en, en papel. Mm. este La farmacia también, este, en eso hemos acordado tanto con el, con el colegio, la cámara como las farmacias individuales para que el afiliado no se sé quede sin dedicación. Claro, que... sí. eh, José, eh, ya se aprobó una ley de, de recetas electrónicas. Sí. Eh, ¿Hay un tiempo para comenzar a, a aplicarlo o a ponerlo en marcha? él siempre va a dejar de, de, de utilizar actualmente la receta en papel como se está utilizando ahora sí en, en nosotros tenemos como como proyecto en algún momento pasar a la receta electrónica en realidad esa ley este un poco lo que hace es eh, formalizar lo que están haciendo algunos otros sociales básicamente que, sí que la realidad es que tiene tenía hasta este momento cierta informalidad porque se hablaba de receta digital o receta electrónica en realidad era una receta electrónica, esa que digamos básicamente tiene que todo pasa por una cuestión de identidad de la del médico prescriptor que es en definitiva quien prescribe la medicación. Sí. Digamos eh, con lo cual hoy lo que hace esa ley por un lado es emprovisar un poco a aquellos que ya venían con alguna receta electrónica o digital y por otro lado este establecer como como un parámetro legal este esto de empezar a articular Este, en todas las obras sociales en toda la farmacia y en todos los prestadores la, la receta digital la inscripción receta digital nosotros ya lo veníamos este trabajando al proyecto no tenemos fecha de cuando podemos llegar a implementarlo pero si sí está en agenda como como para poder sacarlo y que ese sea otra otra ventaja también a la hora de, de acceder a los medicamentos digo ¿no? porque de bastante más, eh, digo, según... en 2023 es bastante arcaico todavía sostener el sistema de papel un poco engorroso Eh, el hecho de tener que ir a comprar eh, la, la orden para... Sí, sí, a ver, este, es, es, una prestación. Eh, estamos totalmente de acuerdo, y de hecho la Oro Social hace este, ya unos años que, que ha, ha encarado un proceso de modernización, este, uh -huh. no sé si recuerdan, ese años atrás, hasta incluso la prescripción de las prestaciones médicas, que también se manejaba en papel, y hoy eh, mucho de eso se trabaja directamente a través del sistema de de validación que tiene la obra social para, para poder acceder a una prestación sin necesidad de tener que, que estar con este, con el papel viniendo a la obra social digamos hemos avanzado en, en la cuestión de modernización este es otro de los, de los puntos también este, que se están trabajando pero bueno son procesos que llevan tiempo porque son varias partes las que intervienen no es solamente una decisión de la obra social hay un, uh -huh. hay un médico prescriptor reitero esta ley incluso vino a formalizar algunas o actualizar algunas cosas que tampoco estaban Este, del todo prolija desde el punto de vista legal, como era la, la firma digital, este, la mayoría de, los, de las prescripciones que veáis o de recetas digitales no son recetas digitales sino que son recetas electrónicas y ahí difiere un poco, es un término bastante técnico, pero ahí difiere un poco eh, la legalidad de quien hace la prescripción, digamos. Por eso también viene esta ley a, a tratar de ver si se puede empezar a trabajar en la, en la receta digital lógicamente que están en agenda, esto sabemos que es un beneficio que hay que trabajar por ese lado, pero bueno, lleva tiempos y en eso estamos trabajando. Bien, José, eh, gracias como siempre por estos minutos con Kermés. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buen día. Bien.